Hablamos ahora con Ignacio Mira, presidente de la Asociación Andaluza de Fútbol Sala. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena, todo ha terminado bien después de, de este campeonato, ¿no? Sí, después de casi 40 partidos del campeonato, pues podemos decir que ha salido bien, eh, con los típicos incidentes que puede haber o, o piques de un partido a otro de un campeonato con tanta tensión y que estamos hablando del campeonato más importante a nivel andaluz y sin tampoco sin grandes problemas, a destacar. ¿Qué te ha parecido la final, senior? La final, señor yo creo que ha sido la final desde que yo tengo uso de conciencia, desde que estoy metido en el fútbol sala, ha sido la final con más, más nivel, más técnica y táctica hecha, y yo creo que ha sido una final digna para un evento andaluz. Cada año las finales de los campeonatos senior son mejores y cada vez eso habla de que el fútbol sala andaluz es el mejor que hay en España y en Europa, porque hemos tenido equipos campeonatos de Europa, así que eso lo demuestra. Ajá. Uh -huh. En, línea, en líneas generales, en este campeonato ha habido dominio, digamos, de los equipos de, de la zona, ¿no? Exactamente, de los campeones y sus campeones, solo se ha conseguido, conseguido quitar un puesto, ha sido un equipo de Málaga en la categoría cadete, el campeón de liga, así que podemos decir que, que, tal y como hicimos los pronósticos, siempre Cádiz, en categorías mayores, es la reina del fútbol, Salándalo. ¿Suele ser tendencia en estos campeonatos pues o, en lo, o manda Málaga? En los últimos cuatro años, en ra, eh, rara vez... Bueno, ha pasado en categoría, pero ha sucedido que que han sido los equipos de Cádiz los ganadores el año pasado en Juvenil la excepción la hizo el Atlético de Arranque con un equipazo que eh, muchos jugadores de ellos han subido este año a segunda vez, de tercera a segunda vez así que podemos decir que sí que Cádiz la reina del fútbol será andaluz las categorías mayores Supongo que el hecho de ser anfitrión pues también te da un plus, ¿no? En estos campeonatos, ¿los equipos de la zona suelen eh, brillar a ese nivel o...? Eh, siempre que hemos tenido equipos de, de la zona en cualquier sede han sido equipos que han costado mucho ganar sí. pero este año, sobre todo en la final, creo que ha habido récord histórico de, de participación de bueno, mejor dicho afluencia de público y la verdad que estamos muy muy orgullosos y, y que un equipo como el bosque nos represente dentro de dos o tres semanas en el campeonato nacional va a ser un placer y ojalá que dentro de un mes podamos decir que ese equipo nos va a representar de aquí a un año en el campeonato europeo uh -huh. ignacio vamos con Mirando por las por categorías, categoría cadete, los lo más jovencitos, ¿cuántos equipos han participado han partici finalmente? Han participado seis equipos, uh -huh. eh, finalmente el campeón ha sido el bosque con y subcampeón playa de Pedralejo. Uh -huh. Una final donde no ha habido color, ¿no? Una final, como tú dices, que no ha habido color, que finalmente se se decidió prácticamente en el primer tiempo con cerrando el marcador un 7-1 que sí es verdad que después en el segundo tiempo ha habido en el partido individual ha habido algo más, con un día 4 pero finalmente no ha habido color. Ha pique, ¿no? en sí. Entre estos dos equipos que que, que, la, ha... que la... no se la toma muy bien más, eh, el equipo de Pedro Galejo, ¿no? la, la derrota y tengo entendido que ya en la fase de la fase en la, en la fase, ¿no? fase de grupo hubo tensión y, y en la final igual los dos mejores equipos al final. Pues quieren hacerse con el campeonato y solo pueden ganar uno. Uh -huh. eh, ¿Te ha gustado el equipo del bosque? Juegan muy bien, muy bien. Además... Eh, ...en individuales jugaban muy bien... ...el uno contra uno lo hacían muy muy muy bien... ...y los gestos técnicos que tienen los jugadores... Son, ...te dice que son jugadores que seguramente... Eh, ...los bailamos, los veamos en dos o tres años en la élite... ...del uh -huh. fútbol sala. Y en categoría juvenil polémica en la final... Tú no, ...tú no has estado presente porque estabas aquí en la, en la final... Sí, cadete, en la ...pero cadete. entre lo que te han dicho uno... ...lo que te han dicho otro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues finalmente ha habido incidente con... ...con el tema de un jugador y un entrenador con los árbitros... ...son incidentes que muchas veces suceden... Y y que al final no le tenemos que dar mayor importancia, la importancia solo tenemos que dar al al Herbaláis, que hay el campeonato Andalucía y que también nos representará en Galicia al campeonato. Son cosas que pasan y de 40 partidos que pase tipo de cosas así, pues eh, algo normal con el nivel de competición que estamos viviendo, que estamos viviendo ...seguramente en cualquier federación o asociación territorial... ...este sea el evento con más tensión y, y nivel... Por, por, los, por ...porque es la comunidad autónoma más grande... ...donde más uh -huh. representación de equipos hay... ...donde más nivel de fútbol sala se ha demostrado que hay en España... ...así que es lo, lo normal Pero en este tipo de da evento. Pero pena, ¿no? Desluce lo que es un campeonato... ...que se suspenda la final a falta de 15 minutos... ...y por... con una final tan apretada, así tan... ...a ver, del desluce... Eh, totalmente. Eh, yo creo que ese tipo de actos deben estar fuera del, del fútbol sala. Nosotros, por ejemplo, en la asociación trabajamos para, para ello, de que no, no haya ese tipo de actos, con sanciones gordas, sanciones que intentamos que sean eficaces, aplicar el reglamento en su máxima medida en, y, suma, y en su máximo... ...agravante en tema de agresiones y bueno, sobre, seguramente que ahora dentro de unas semanas... ...tengo que convocar a la Asamblea General para la Asamblea Anual... ...y, y aparte eh, dirección a lo que viene es la Junta Directiva y lo valoraremos... ...y veremos qué acciones a tomar, si hay sanciones, no hay sanciones... ...bueno, sanciones obviamente va a haber, pero qué tipo de sanciones tomaremos. Nacio, comenta que en ese, en ese partido quizá eh, el árbitro o, o la pareja habitual... ...se haya precipitado a la hora de suspender el partido... No, Digamos que era eh, el, el entrenador de Lubri que fue por sala, estaba por fuera, estaba increpando al árbitro hasta hasta el punto que ha decidido suspender. ¿No, pues, no, no había yo ¿no era posible otras medidas antes de llegar yo, a la suspensión? Sinceramente, la, lo que tú me comentas es lo mismo que yo sé, que ahora mismo no sé nada más. Eh, con el árbitro he podido hablar un momento y la verdad que estaba nervioso por, por cómo había sucedido... Eh, el problema y me ha comentado que dentro de las 48 horas que tiene él para hacer un anexo arbitral realizará un anexo y ya pues eh, sobre todo el comité de competición que es el órgano disciplinario de esta asociación pues y de cualquier entidad deportiva el que tendrá que, que decidir Ajá el premio los campeones de aquí. Eh ¿Qué? nos comentabas participar en el campeonato de España que va a tener lugar en Galicia. Pues las categorías nada de chicos, eh cadete y juvenil tendrán en, en Galicia el primer fin de semana de junio y julio, que pilla ese intervalo, uh -huh. y el 22 el 22 de junio veremos a los mayores si Dios quiere en A Coruña. En a Coruña. ¿Y el premio es la inscripción para el equipo a gastos pagados? ¿Cómo va, cómo no, va el, ellos tienen que abonar esos costes de, de la inscripción, nosotros lo que tenemos una plaza de la asociación por estar dentro de una, una entidad, una homóloga nacional como es la Asociación Española de Fútbol Sala y nosotros lo que le damos es la plaza, la nosotros anualmente tenemos que satisfacer unas cuotas dentro de la Asociación Nacional que es lo que hacemos cargo, ellos ya tendrán que abonarse lo que el desplazamiento y diferente inscripción que hay de arbitraje y tal allí. Ustedes, lo que claro, lo que eh, dais es esa plaza, ¿no? Esa plaza eh, y se paga lo que es el canon nacional, que en, le llaman. En caso de que, por ejemplo, no lo aceptara el equipo campeón... Ese, se, se corre son... un puesto hacia detrás. Y ya en caso del segundo, que, que nunca se ha dado, tendríamos que buscar el tercero el cuarto son los resultados semifinales. Pero bueno, no, va, no creo que haya que llegar ese caso, porque el equipo ganador estaba muy ilusionado ahora cuando hemos estado hablando con los papeles. Y esta semana haremos desde la Secretaría de la Asociación todas las gestiones oportunas para para conseguir que ese equipo vaya y ya va a ponerlo en contacto con lo, la nacional y, y hacer todo lo que haga falta si hay que hablar aquí con ayuntamiento y tal para que puedan ir al campeonato nacional y representen a su comunidad autónoma y a UBRIK y a Cádiz. Bueno, Ignacio, que muchas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.